Por lo general cuando hay dos opciones o tres eh, trato de optar por las dos o las tres porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones eh, tenga su potencia. no 11 de la mañana, 11 minutos de este 18 de diciembre Último clinamen de la séptima temporada de La Mar en Coche Con Don Diego Stulwart en su retiro voluntario Ya a esta altura del partido Pero Nati Género aquí presente Nati, muy buenos días Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, hace exactamente un año y un mes Hablábamos con Ángel Luis Lara Activista español que vive en Nueva York También artista, músico Te vamos a tener que pedir tu disco, Ángel Nos lo vas a tener que pasar en un tiempo Y hablábamos con él sobre Occupy Wall Street ¿Y qué significaba esto como organización social y política de las comunidades en Estados Unidos? ¿Qué pasó en un año de diferencia? Pasó un huracán literalmente, el huracán Sandy, que afectó a partir del 17 de octubre poderosamente a Venezuela, a Haití, a República Dominicana, a Jamaica, a Cuba, a las Bahamas, a Bermudas, y a Estados Unidos y Canadá. También se cobró la vida de unas 70 personas en el Caribe, de 113 en Estados Unidos y dos personas murieron en Canadá. En Estados Unidos afectó a 24 de los 50 estados del país y esto tuvo, por supuesto, su impacto en los lazos sociales, en la política y en la economía. Por eso volvemos a conectar con él, que se encuentra en Nueva York, con Ángel Luis Lara. Ángel, muy buenos días, aquí Diego y Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ángel, nos preguntábamos por aquel Occupy Wall Street hace un año y leímos un artículo tuyo donde hablabas de una especie de traslado del Occupy Wall Street al Occupy Sandy. ¿Nos puedes contar eh, ese movimiento de organización? Sí, este bueno, lo, eh, lo que dices es literal, ¿no? El paso de un huracán como un elemento absolutamente inesperado pues eh, modificó sustancialmente lo que era el desarrollo de eh, Occupy wall street como movimiento ¿no? que había caído en una deriva eh, poco productiva en la que las dinámicas activistas eh, muy autocentradas pues habían impedido eh, la participación abierta de, de gente pues diversa ¿no? en, en el proceso la llegada del huracán pues eh, subraya Eh, la importancia que muchas veces tiene el azar eh, o bueno como el, el concepto de clinamen, ¿no?, <ríe> que sirve también para, para explicar eh, este principio de indeterminación que de repente pues irrumpe en la escena y modifica absolutamente todo lo que está pasando. ¿no? Eh, ante una situación en la que los poderes públicos eh, no tuvieron la capacidad de reacción en apoyo a las poblaciones afectadas por el huracán porque después de décadas, ...de políticas neoliberales muy, muy, muy muy duras... ...en las que eh, en los poderes públicos pues eh, han perdido toda centralidad... ...en el desarrollo de la vida en Estados Unidos... ...pues fueron organizaciones sociales y comunidades eh, locales... ...las que dieron respuesta a los problemas que generaron el Black ...fundamentalmente Occupy Wall Street... ...sus activistas se convirtieron en la ciudad de Nueva York... ...en la infraestructura más importante de, de ayuda... ...a las personas que fueron afectadas eh, por el huracán... ...entonces eso modificó absolutamente el significado de Occupy Wall Street... ...y los parámetros en los que hasta entonces eh, se había construido... ¿no? ...digamos que se pasó de la ficción... ...en cuanto a un relato de la realidad muy autocentrado... ...y muy autorreferente por parte de los activistas... ...muy desconectado de lo real... Eh, ...de esa ficción se pasó a la fricción... ...al roce con la gente común al roce eh, con las personas que estaban sufriendo, miles de familias que estaban sufriendo eh, la devastación causada por el huracán, y por tanto la sujeción del movimiento necesariamente como un principio de realidad, en donde eh, lo que primó sobre todo fue la mezcla con eh, población eh, que hasta ese momento no había participado del movimiento eh, de manera eh, mayoritaria y abierta. Personas migrantes, personas de, de pocos recursos, personas que no tienen niveles eh, considerables de politización, etcétera, etcétera. Entonces eso generó pues que el movimiento cambiara, que se abriera eh, y que construyera eh, una especie de conjuntos de acción con diferentes que lo enriquecieron notablemente y lo pusieron más allá de los elementos ideológicos a funcionar en torno a los problemas compartidos y comunes Eh, ...que tenemos las personas... ...entonces le dio... ...muchísima, muchísima potencia... ...y además subrayó... Eh, ...el hecho de que lo que precisamente... ...estaba llevando a Occupy Wall Street... ...a una crisis eh, irreversible... ...era el hecho de entenderse... ...como identidad... ...como sujeto... Eh, ...al aparecer el huracán y modificarlo todo... ...por ese principio de indeterminación que trajo... Eh, ...en vez de entenderse... ...como sujeto y como identidad... ...la gente de Occupy Wall Street empezó a entenderse como una infraestructura al servicio del común, eh, como un conjunto de modos de hacer, más que como eh, un espacio político sedentario, reconocible, fijo, eh, en definitiva, como una identidad. Ángel, vos eh, cuando nos contabas el año pasado acerca de, del fenómeno de Occupy Wall Street, nos contabas eh, la convivencia de tres momentos dentro del movimiento. Un momento como donde se iniciaba, que estaba más vinculado a las militancias de izquierda tradicionales, Después, un momento de apertura a la, a la gente común, digamos, eh, que era de donde salía la idea del 99%, y un tercer momento como de repliegue. Se puede pensar que el momento de apertura, eh, a través del paso del huracán de por medio se radicalizó en Occupy Sandy y quizás otros espacios de otros grupos de Occupy se replegaron más en esa instancia de rememorativa, de la representación, de seguir pensando la política como simple visibilización, etcétera Sí, yo creo que, el, que lo que el, el huracán Sandy alteró eh, eh, definitivamente eh, es esa, como tú dices, esa apuesta por las representaciones, por por los ejercicios semánticos, por la rememoración, eh, en definitiva por la identidad. ¿no? Eh, lo, lo puso del revés y en cierta medida, de manera al menos transitoria, pues lo imposibilitó. no eh, El problema es que, como, como tú dices, se da tal vez como un, un movimiento de flujos, ¿no? en donde casi como un efecto boomerang, ¿no? donde de un, un, un momento definido fundamentalmente por los que son las dinámicas activistas tradicionales, lleva a un momento de apertura para luego retornar a un momento otra vez de cierre sobre la lógica activista tradicional para que luego el huracán vuelva a generar una apertura y eh, lo que nos tememos, un poco por los que estamos siguiendo todo muy de cerca y, y participando en la medida de nuestras posibilidades, nos tememos que se vuelve otra vez a un reflujo de cierre, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Bueno, básicamente nosotros identificamos algunos problemas que tienen que ver más con la composición del movimiento. ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay un problema con el tiempo, con el concepto de duración, ¿no? de, de, de cómo eh, hacer que esos momentos de apertura, esos momentos de potencia eh, enorme, que se basa sobre todo eh, en la posibilidad de articular espacios de acción colectiva, Eh, caracterizados por la diferencia, porque muchas diferencias eh, componen un común, eh, se hace difícil porque la composición fundamental de los activistas de Occupy Wall Street es muy joven, es extremadamente joven. Una de las cosas que eh, llamaba la atención poderosamente cuando estábamos en torno al huracán Sandy, en los centros de convergencia que Occupy, construyó en la ciudad para, para que la gente de la población se organizara, se autoorganizara en, en apoyo de las poblaciones afectadas por el huracán era la extremada eh, extrema juventud de la gente que estaba dinamizando esos espacios ¿no? gente de 18, 20, 23 años ¿no? eso hace que su concepción de, de la acción política, su manera de vivir la política y los tiempos de la, de la política que construyen y proponen se hacen muy inhabitables para aquellos que no estamos ya habitando esas eh, esa juventud, ¿no? O sea, la gente con familia, la gente sujeta a lo que son eh, las imposiciones estructurales del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tenemos muchísima dificultad para, para seguir el ritmo endiablado enorme que impone esa composición social. Entonces, los espacios de Occupy se hacen verdaderamente difíciles de habitar en ese sentido, ¿no? porque no, no no son compatibles, en cierta medida, con, con el tiempo del cotidiano, de la cotidianidad de la vida en sociedad. Uh -huh. Y ah, eso eh, eso pues me parece muy interesante como problema político. A mí se me prende una alarma cuando veo que surge un conocimiento de las comunidades a partir del paso del huracán, donde vemos todos los conocimientos para la reconstrucción que pueden tener determinadas personas y cómo eso se vuelve colaborativo en una zona afectada. Y también se me prende una alarma cuando veo que en una organización social como Occupy Wall Street, lo que termina ocurriendo es que se despierta una participación cuando hay algo concreto para hacer. Y si para eso tiene que pasar un huracán, hay cierta alarma de preocupación, ¿no? Sí, es, es cierto ¿no? que esos son eh, elementos importantes. Yo insisto en que precisamente por lo que tú planteas, una de las cuestiones eh, que al menos acá en, en Nueva York estamos viendo que son más cruciales es, es el problema de la duración. Es decir, cómo cómo estirar, cómo seguir eh, articulando todos esos momentos de digamos que de cooperación distribuida, de inteligencia colectiva, de capacidad de, de articular un común de la política y de la vida más allá eh, de la lógica del evento, ¿no? Eh, más convertirlo, como cómo hacer de eso un, formas de vida, ¿no? un devenir eh, un proceso continuo yo creo que eso es un, una, una pregunta eh, muy interesante que no ocupa y circula y que se está poniendo el, el colectivo y que bueno pues eh, son son respuestas difíciles de, de hallar pero sobre todo son respuestas que Tienen más que ver con un hacer que con un ejercicio de enunciación. ¿no? si sí es verdad que uno de los elementos más interesantes en cuanto a lo que comentas de, de, de estas dinámicas de cooperación y a estos eh, esta inteligencia colectiva que se desata y estas capacidades es eh, cómo Occupy Sandy y cómo el fenómeno del huracán han eh, colocado la importancia de las redes sociales Y, y de la sociedad en red, por decirlo así, más allá del terreno de la comunicación, que era como hasta ahora se había pensado el impacto de, de, de, de las redes y de las tecnologías como Twitter, Facebook, etcétera en los nuevos movimientos, ¿no?, que era como, bueno, pues herramientas y espacios eh, que han disparado la intensidad y la profundidad del, del hecho comunicativo. Bueno, Occupy Sandy... Eh, ha abierto una nueva página ¿no? en el uso de las tecnologías y de las redes por parte de las poblaciones y de los movimientos, que es cómo se han articulado como eh, herramientas de cooperación distribuida. ¿no? Por ejemplo, la página web eh, recovers.org eh, ha funcionado no como un elemento eh, de comunicación, sino como una red verdadera de, de financiación de aquellas familias Eh, que estaban en, en situaciones más eh, más agudas y más dolorosas por el huracán a través de la participación eh, de todo el mundo eh, con microcontribuciones ¿no? económicas. Es decir, cómo el movimiento ha construido toda una infraestructura digital, telemática en red que ya no solo funciona como eh, elemento comunicativo, como espacio para la comunicación, sino que directamente funciona como una herramienta utilísima Eh, en la construcción material de las de las situaciones. Ángel, volviendo a esto que vos nos planteabas sobre la relación entre los movimientos políticos que se dan y los modos de vida, eh, yo quería retomar una cosa que vos no que contabas en el texto que nos mandaste de algunas figuras públicas en Estados Unidos que construyen su discurso en torno a una posición, por ejemplo, ecologista o de lucha contra el calentamiento global etcétera pero sin que eso repercuta en su forma de vida es decir seguir viviendo igual gastando una cantidad de energía fenomenal etcétera sin embargo tener un discurso ecologista y lo que me gustaría pensar es como la, la actitud de, de, de frente a sandy de, de, la, de los que estaban de los que participaron del club pero también de las personas que vivieron en la catástrofe te, eh, se acerca hacia modos de politización que tienen que ver con los modos de vida que surgen dentro de cómo se solucionan los problemas que se te presentan en comunidad uh -huh. esa ha sido una eh, una cuestión que ha estado latente a lo largo de todo el proceso ¿no? desde desde la llegada de sandy de dudacán eh, existía esta posición en eh, más o menos convencional o tradicional en el ámbito de la izquierda, que se decía que, bueno, que, que el papel que tenía que, que tener Ocupay era el de dotar de contenido político a las prácticas que en torno a, al problema del huracán se estaban desatando, ¿no?, en las zonas afectadas. Y había otra posición eh, que yo particularmente considero más, más interesante, que era la de... Eh, ...concebir precisamente esas prácticas que se estaban desatando... ...de manera más o menos eh, informal, eh, improvisada... ...como una forma de política... ...es decir, como una eh, como un proceso en sí de politización. ¿no? Uno de los elementos más interesantes que ha tenido todo lo que ha desatado Sandy... ...es eh, la convicción generalizada y mayoritaria por parte de todo el mundo... De que, de que Sandy no ha sido un fenómeno natural Sino que su naturaleza es eh, eminentemente política Ya que se ha derivado directamente del calentamiento global Y cómo eh, a partir de ahí y de manera generalizada La gente ha entendido eh, el problema de Sandy como un asunto político Y eso eh, en cierta medida... Mmm, Eh, es muy importante y tiene de novedad, porque cuando en los discursos y en las concepciones de un fenómeno la política eh, de manera inmediata y directa es puesta en el centro, eh, hace... Se cortó la comunicación con Ángel Luis Lara, vamos a ver si podemos retomar con él, justo estábamos conversando en el cierre de este tema de cómo el movimiento Occupy Wall Street pasó a Occupy Sandy, veremos si podemos... ...otra vez establecer la comunicación con él... ...para seguir conversando en el cierre de este clinamen... ...mientras tanto te contamos que ciudadclinamen.blogspot.com... ...es un blog que aloja todas las conversaciones de este año... ...para que las podamos escuchar... ...ahí nos escucha nuevamente Ángel Luis Lara... ...Ángel nos estabas comentando justamente de entender... ...el Sandy como eh, una cuestión política... ...que lo originó una cuestión política. Eh, sí, básicamente que no ha hecho falta en cierta medida... Eh, una actividad o una inquietud de politización de las prácticas sociales que, que Sandy ha desatado porque la política ha estado desde el principio puesta en el centro de la escena porque la gente ha considerado desde el principio que este huracán no tenía mucho de fenómeno natural y sí de, de resultado ¿no? de, de unas políticas y de unas formas de vida que se relacionan directamente con el calentamiento global y que eso en cierta manera pues ha puesto la política desde el principio en el centro de las conversaciones y de las reflexiones que se han compartido a lo largo de todo el proceso de cooperación y de autoorganización social que ha, que ha desatado Sandy, ¿no? Y que me parece muy interesante y muy importante, ¿no? Eh, eh, la cuestión aquí es cómo cómo, cómo llevar esas conversaciones, cómo, cómo externalizar, por decir así, todos esos procesos más allá de Sandy, ¿no? Eh, y por eso yo creo que comentaba antes que el problema del tiempo, de la duración, es un problema ahora, yo creo, que político sustancial. ¿no? Eh, Cómo, digamos que tradicionalmente se ha entendido eh, eh, la posibilidad de, del cambio social radical o de la revolución en términos de la interrupción de un tiempo, no la interrupción del tiempo de la normalidad y la fundación de un tiempo nuevo. A mí particularmente ocupa Occupy Sandy eh, me ha dejado la la idea de cuestionarnos ese modelo de relación con el tiempo y entender si no, eh, si no es más importante ahora ponernos el problema de cómo hacer habitable, eh, cómo conectar esos procesos de cambio social radical y, y revolucionarios con la cotidianidad de nuestra vida. O sea, entender más que como una ruptura en el tiempo, como una posibilidad de ser habitados por aquellos que estamos sujetos a las temporalidades que nos impone la... La normalidad en la vida, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y, y creo que son elementos de, de mucho alcance eh, y, y, y con un peso fuerte que Occupy Sandy ha puesto sobre la mesa. Ángel, lo último es preguntarte cómo actuó el capitalismo, es decir, Estado y mercado en conjunto, una vez que se produjo esta tragedia de origen político. Es, es muy interesante, es, es una pregunta muy interesante porque eh... La manera en la que el Estado y, y el mercado han actuado en relación a Sandy ha sido la de eh, tratar de extender su lógica eh, general a la, a la articulación eh, de, de este evento que aparece, ¿no? Es interesante cómo eh, las, las políticas neoliberales, eh, lejos de encogerse frente frente a la dimensión de la tragedia, lo que han hecho ha sido estirar todavía más eh, sus lógicas, ¿no? Es, es, es increíble cómo la manera en la que Estado y mercado eh, se han aliado para, para eh, enfrentar esta situación ha sido la imposición general generalizada de la deuda como relación eh, con, con las personas afectadas por el huracán. Es decir, el crédito se ha convertido en la única manera de asistencia a aquellas familias que se han visto afectadas por el huracán. Es decir más allá de eh, construir un paréntesis en las lógicas eh, eh, violentísimas de gobierno que las políticas neoliberales establecen en esta parte del mundo, lo que han hecho es precisamente ver el, el, el huracán y la tragedia que había generado como una posibilidad todavía más de, capitali de capitalización de la vida a través de la extensión eh, muy fuerte de lo que es el dispositivo crédito ¿no? y, y la dinámica de la deuda. Y ha sido eh, algo que ha ha eh, afectado profundamente a, a, a la subjetividad colectiva en aquellas poblaciones que han sido más golpeadas, porque las poblaciones evidentemente estaban esperando del Estado la ayuda eh, para solucionar los problemas que tienen, no la vampirización de la coyuntura que se ha abierto de necesidad en base a la extensión de la lógica del negocio con el crédito y la deuda a esas familias que están desamparadas. Y eso ha generado también... Eh, un cortocircuito en, en, en poblaciones que no estaban politizadas o que incluso eh, estaban politizadas en un sentido muy reaccionario y muy conservador y que eran familias eh, con décadas de tradición de voto republicano ¿no? que esa actuación del Estado y del mercado les ha generado una contradicción muy fuerte ¿no? hay una, una imagen muy, muy bonita y muy interesante en, en Staten Island que es una de las zonas de la ciudad más golpeadas por el huracán en donde hace unas semanas hubo una asamblea de vecinos y de vecinas eh, que veían eh, la necesidad irrefrenable de autoorganizarse ante el abandono que estaban sufriendo por parte de las autoridades locales y la imposición del crédito y de la deuda como un chantaje que era inadmisible. ¿no? Eh, ahí estaba eh, las fuerzas vivas, por decirlo así, de Staten Island, con un peso fundamentalmente muy conservador, muy republicano. Y fue muy bonito ver como las, eh, las personas más conservadoras y más republicanas al inicio de, de, de la asamblea y después de haber izado la bandera americana y de haber cantado el himno, eh, mm, pidieron, por favor, la palabra y pidieron una ovación cerrada para la gente de Occupy, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí veías veías a esos eh, eh, republicanos ultra eh, ultraconservadores eh, aplaudiendo y llorando de emoción, abrazándose a estos activistas de los movimientos sociales eh, con posiciones radicales, ¿no? Es decir, cómo cómo la contradicción es un elemento de una potencia inmensa en esta coyuntura, es una herramienta con la traba, con la que trabajar políticamente, y cómo los déficits y, y la extremada violencia que ha establecido esa pinza entre Estado y mercado pues eh, pues también se presentan como una posibilidad muy interesante para la experimentación política. Ángel, como siempre, muchísimas gracias por este contacto y te mandamos un fuerte abrazo. Muy bien, un abrazo. Ángel Luis Lara, artista y activista español que vive en Nueva York, el movimiento de Occupy Wall Street a uh, Occupy Sandy. Nati Género, un placer todo este año de Cleanament. Un placer mío. ciudadcleanament.blogspot.com, allí todos los capítulos.